Esto que vamos a ver el día de hoy podría salvar tu vida. Vamos a verlo. Yoshimiri o s u m i un científico japonés. Que ganó el premio Nobel y no solamente habría ganado el premio Nobel en el 2016 por el tema de la autofagia, sino también el premio Kyoto y múltiples premios en el mundo. Ha estado、eh, siendo parte de investigaciones muy profundas en el tema de la autofagia. Autofagia significa comerse a uno mismo. ¿Pero qué significa realmente ¿Has hecho autofagia alguna vez? Pues déjame decirte que sí. ¿A qué me refiero? A que cuando tú cenas en la noche y procesas los alimentos, entras en un periodo de ayuno y al momento de entrar en el ayuno empiezas a recibir los beneficios de la autofagia. El problema es que cenamos muy tarde y desayunamos muy temprano y entonces la autofagia tiene muy poco margen para curarte. En la antigüedad, pues comíamos una vez al día, tal vez dos veces al día, pero el cuerpo pasaba muchas horas sin alimentarse y eso permitía que、eh, bueno, pues, nos, nuestro cuerpo se recuperara. Por eso no había tanta diabetes, no había tanto cáncer y otras enfermedades. Hay una lista enorme de beneficios que te da la autofagia, por ejemplo, eliminar las toxinas, estimular el sistema inmune, o sea, sube tu sistema inmune. Y eso es solo, no necesitas tomar una medicina, es simplemente el hecho de dejar de comer por un periodo un poco más largo. Por ejemplo, si no desayunaras o si no cenaras, o cenaras temprano, supongamos que cenaras a las 7、eh, de, la de la tarde o de la noche, Pues entonces ya y desayunas un poco más tarde, desayunas a las 8 o a las 9, pues permites que haya unas、eh, 12 horas aproximadamente de、eh, que tu sistema empiece a recuperarse de la autofagia. Pero vamos a los términos científicos y vamos a ver 10 grandes beneficios. Que、eh, vamos, van a extender nuestra calidad de vida. Miren, favorece incluso hasta los trastornos degenerativos como el Alzheimer, como el Parkinson, como la demencia senil. Queremos una vida larga y queremos una vida, aparte, pues este, de buena calidad. Tenemos que entender a este gran científico、eh, que no voy a hablar hoy mucho de, de Yoshimori Ozumi porque no hay muchas referencias de su vida personal. no Es muy conocido, muy famoso por la autofagia. Se sabe que es de Japón, que nació el 9 de febrero de 1945 y que es un biólogo celular japonés, insisto, ganador del premio Nobel. No le han dado o m u c h mucho espacio en los medios. A mí me parece que, pues, porque también no es conveniente para la industria. Imagínense. Van a evitar grandes enfermedades que generan millones y millones de dólares. Evidentemente, no es conveniente. Aparte, ni siquiera te está vendiendo una medicina, sino que te está diciendo que tú mismo te puedes curar. Se han dado cuenta que cuando un animalito, un perrito, un gato, se siente mal, deja de comer. Incluso los niños, cuando se sienten mal, dejan de comer. ¿Por qué? Porque tu cuerpo mismo está haciendo autofagia. Está tomando ciertos aspectos de la misma grasita que tú tienes, que también tiene nutrientes, y estimulando ciertos aspectos y reacciones en tu cuerpo que te van a curar. Pero te van a curar solamente si has dejado de comer, para que todo el cuerpo se dedique solamente a curarse a sí mismo. Es un, un término que, bueno, es apenas del 2016. Para que esto aplique y se entienda en el mundo, pueden pasar otros 10 años más. Así que, bueno, tú sabes si lo aplicas o no, pero yo te voy a dar 10 puntos importantes. Uno de ellos es que científicamente se ha precisado que la misma autofagia, cuya función principal es preservar la vida, para eso se activa la autofagia. En tiempos de estrés, en tiempos de infección o de inanición o de momentos críticos, el cuerpo automáticamente te pide que dejes de comer. Pero, como hay tantos alimentos y todo mundo te dice tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer, pues el ser humano de ahora come y come y come y no se puede acabar de recuperar. Por eso la combinación de lo que llaman ayuno intermitente. Ese sería el punto número uno. Nos queremos curar, pues tenemos que hacerle caso a nuestro cuerpo cuando nos diga que no queremos comer. Hay momentos que el cuerpo necesita recuperarse. El punto número dos, mejora nuestra duración de vida. Los científicos eh, como eh, Yoshimiri no, son los un, no, no es el único, ni en esta época son los únicos que han investigado esto. Desde los 50 ya se sabía de este tema, pero no se había encontrado todas las evidencias necesarias para entender bien a qué se refería la autofagia, qué nos podía beneficiar. Se sabe del proceso de la autofagia de los, desde los 50s, pero no se sabía hasta dónde podía mejorar nuestra salud. Ahora se ha descubierto que, incluso a nivel celular, a nivel incluso ADN, nuestro cuerpo empieza a mejorar. Por eso, la gente que practica esa idea del, de una comida al día, una comida bien nutrida, bien balanceada, pero solamente una al día, Tiene grandes beneficios, se empieza a ver más joven, más delgado, se empieza a incluso volverse más musculoso porque también se activan ciertos aspectos de nuestro cuerpo para generar ese músculo. Evidentemente, esto lo tienes que siempre tener en cuenta con un doctor que entienda de este tema o ¿okay? k O con un n u t r i ó l o g o que entienda de este tema. El, el punto número tres es que la autofagia ayuda a que el metabolismo funcione mejor. Había esta idea、eh, en las últimas décadas que tienes que comer muchas veces para que tu metabolismo se acelere, cosa que se demostró que no es así. La autofagia, según él descubre, es un proceso de extracción de basura: saca la basura del cuerpo y reemplaza ciertas partes celulares que no necesitamos. Eh, por ejemplo, las mitocondrias l a son m i t c o d r i a s son los motores celulares que van activándose, queman grasa, producen ATP, que sería como una especie de, de energía o de moneda energética. Hay muchas acumulaciones tóxicas、eh, severas en las mitocondrias que pueden dañar nuestras células y que a través de la autofagia se limpian. Demosle oportunidad al cuerpo que se limpie. El número cuatro 4. Tiene relación a las enfermedades neurodegenerativas. Muchas enfermedades del cerebro siguen sin poder resolver. Si se buscan medicamentos, tratamientos, haz esto, haz aquello y no dan con la solución, pero sí con la prevención. Y es la misma autofagia. Ayuda a que las células limpien las proteínas que no están haciendo su trabajo. Es menos probable que estas se acumulen y que generen enfermedades como la Alzheimer. La autofagia elimina lo que llaman el amiloide y la autofagia también ayuda al tema del Parkinson, eliminando lo que le llaman la uclecinclueína, que es、eh, bueno, pues、una de las razones por las que se provoca la demencia también. Está relacionada con el、eh, tema de diabetes, también, el de diabetes y también el. El nivel alto de azúcar en la sangre que evita que se active la autofagia. Cuando tienes el nivel alto de, de, de azúcar, es más normal que la gente que tiene azúcar o diabetes、eh, se empiece a ver más grande de lo que realmente está. Y vas viendo cómo ciertas personas se ven. O se siguen viendo igual y que otras personas se ven cada vez más grandes y más grandes porque no, la autofagia no está funcionando con ellos por e s o s disparo s de insulina. Es un tema muy tremendo. El número cinco, la autofagia ayuda a regular la inflamación.、Eh, la autofagia promueve lo que se llama la inflamación ricitos de oro al ayudar a aumentar y calmar la respuesta inmune que necesita. Esa misma autofagia puede aumentar la inflamación y es parte también de lo que llaman、eh, una respuesta inmuna, inmune al eliminar las señales de proteínas llamadas antígenos que van desencadenando todo este tema. Activar el sistema inmune, eso es lo importante del tema de la autofagia, activa el sistema inmune. El punto número 6 nos ayuda a. Eh, todo lo que es el tema de enfermedades infecciosas a que desaparezcan. Bien, la autofagia ayuda, por ejemplo, a reclutar una, una como reacción, vamos a decir así, que ayuda a que ciertos microbios, por ejemplo, se eliminen, microbios negativos que nos afectan, virus también, bueno, pues quedan fuera, ayuda la misma autofagia a eliminar esas toxinas infecciosas. Lo cual es muy importante, por ejemplo, a la hora de alimentos、eh, que tengan algún tipo de enfermedad ¿no? o algún tipo de virus que esté por ahí circulando. Bueno, la autofagia va a ayudar a evitar las enfermedades. Combate, vamos, combate la enfermedad infecciosa. Te llega igual, ni síntomas traes porque no te va a pasar nada, simplemente tu cuerpo va a saber reaccionar. Le das oportunidad a que tu cuerpo te defienda, pero si estás. Pues todo el tiempo comiendo, ¿no?、Eh, y dejas muy poco、eh, horas sin comer, eso le da un límite muy corto a que tu cuerpo mismo te cure. Ahora,、eh, el punto número siete, fíjense, un tema que no se sabía mucho y también se, a través de este investigador se descubrió este científico, ¿no? El rendimiento muscular mejora, que ese es un tema que se creía que era al contrario. A Medida que se crea lo que le llaman eh, músculo, eh, digamos, músculo activo y músculo inactivo, la demanda de energía va aumentando. Las células que tendrían que responder en los músculos responden de una forma más activa cuando estás en autofagia. La autofagia ayuda a, bueno, pues、eh, vamos a. Degradar los componentes que están dañados y mejorar el equilibrio, la energía que necesitas y bueno pues hacer que tus músculos estén más、eh, eficientes, que funcionen mejor, que rindan más a la hora, por ejemplo, de hacer ejercicio. La prevención del cáncer. La autofagia puede suprimir, ojo con esto. Los procesos que son o se consideran procancerígenos, como la inflamación crónica, la inestabilidad del genoma y la respuesta al daño del ADN. Esto se ha estado pues investigando y se han dado cuenta que, bueno、eh, a través de la autofagia, esos daños que pueden llegar incluso al mismo ADN pueden resultar, vamos, este. Eh, resueltos o curados, por así llamarlo, ¿no? a través de la misma autofagia. Este tema pues, ha generado mucha, mucho interés porque, pues, al final de cuentas, el cáncer cada vez avanza más y cada vez hay más problemas con el tema cancerígeno. y Este punto de la autofagia está todavía muy desconocido, a pesar de que ganó el premio, el premio Nobel, se desconoce mucho sobre esto. Yo insisto que ahí hay un gran interés de p、pues, u e seguir s utilizando mucho medicamento, muchos aparatos. Que si de repente hay un bajón de personas enfermas con cáncer, pues muchas compañías perderían cantidades impresionantes de dinero. Entonces, por eso mismo no les conviene la prevención. Prefieren esperar a que se, curen y a que se enfermen para después curarlos, pero no conviene que nunca se enfermen. Entonces,.、Eh, Yo les doy esto para que ustedes también investiguen, analicen,、eh, busquen más información.、Eh, por eso, pues hablo de este gran científico que, yo insisto, de verdad nos, nos puede cambiar la vida muchísimo. muchísimo. La,、eh, en mi caso, bueno, pues ya voy casi para el año de que no desayuno y procuro cenar lo más temprano posible. Entonces, sean o temprano, desayuno, bueno, más bien no desayuno,、eh, más bien me espero hasta la comida, que es las 2 de la tarde, y, y bueno, pues entro en ese proceso n o proceso Ese de autofagia. n o Ahora, el punto número、eh, 10, el punto número 9, perdón, el punto número 9 es、eh, que bueno, la autofagia tiene o ayuda al tema digestivo. Las células que van recubriendo lo que es el tracto gastrointestinal, ¿no? eh, pues ahí están dándonos un, una、eh, posibilidad digamos, de i g a m o s d mayor salud, etcétera, pero que algunas veces se dañan o que no permiten que se reconstruya todo este tema. Gracias a esto, pues puede generarse un mejoramiento en la salud digestiva. Debido a una respuesta inmune crónica en el intestino, puede abrumar o a inflamar los、eh, intestinos. Pero si les permites descansar, si les permites que se restauren, que se reparen, pues tu salud intestinal va a aumentar. Activas la autofagia, ¿no? así de sencillo. Ahora, tiene otro tema muy importante, publicado por cierto en、eh, lo que es New York Times Globe 15. n o Que fue, por cierto, un libro muy vendido que hablaba de la autofagia respecto a la mejora de la piel. Las células en la piel presentan muchos daños por la contaminación,、eh, por las toxinas, por los alimentos, por, la,、eh, por el exceso de sol, por muchas cosas. Cambios de humedad, ambientes, bueno, todo lo que ustedes ya conocen. Y genera daños en la piel y genera que una persona pueda verse más grande de lo que realmente está. ¿no? Y pues、eh, también afecta las uñas, afecta al cabello, etcétera, etcétera. Bueno, la autofagia repara la piel. Según se sabe,、eh, las células de la piel en particular、eh, van como absorbiendo las bacterias que pueden dañar el cuerpo, por lo que es muy importante, según este reporte, apoyarlas a medida que van eliminando ese despapalle que por allá hay, esas toxinas, ese desorden, pero. Eliminarles una cosa, ¿quién las repara? Bueno, pues el estar dentro de la autofagia, el permitir、eh, darles la oportunidad de que se reparen, es importante. Así como ese es el punto número 10, pero también habla de un punto que quiero así con eso terminar, que le llaman la aptosis, apoptosis, que es, le llama muerte celular. Bueno, la autofagia, fíjense cómo funciona, minimiza esa muerte celular. O sea, permite que la, la vida de las células estén activas, las células que nos van a reconstruir, que nos van a dar vida, que nos van a hacer que estemos con más salud, van a estar más vivas. Cuanto más células puedan repararse antes de que se vayan dañando hasta que mueran, pues mejor para nosotros. Pero si, si entramos o dejamos que esas células sigan muriendo, sigan muriendo, sigan muriendo, llegará un punto en que nos podamos enfermar. O que p o d a m o s tener problemas muy fuertes. Así que, pues bueno, la autofagia también nos da un gran beneficio en minimizar lo que le llaman la apoptosis o muerte celular. Bueno, pues、eh, un enorme, un gran personaje que les quería ya comentar desde hace tiempo. Hemos hablado del ayuno, hemos hablado del ayuno intermitente, hemos hablado de, de bueno, grandes aspectos, pero no nos había,、eh, no me había puesto a. Analizar, pues, el origen, digamos, de toda esta información que les he dado. Bueno, yo sí lo he hecho para mí, ¿no? Para,、eh, pues, cada vez que yo inicio o entro en un, este, pues, en un desarrollo que me vaya a ayudar a mí, pues lo investigo mucho antes. Y fui a dar con este personaje. Esto ya hace algunos años. El, el Yoshimiri o s u m i no insisto, yo pensé que se iba a volver m un y u personaje muy popular y muy conocido. Sí, en YouTube hay muchos canales que han、eh, comentado sobre él, sobre todo en Estados Unidos, pero no se habla mucho realmente de él, a pesar de todos sus logros, a pesar de que、pues、yo siento que pudiera cambiar、eh, el mundo ¿no? en cuanto a t é r m i n o de enfermedades y prevención. Pues aún así se desconoce. Era como para que ahorita, en este momento, ya se estuvieran tomando en cuenta su, su análisis, su estudio y todos los estudios que hay al respecto para aplicarlo en sistemas educativos y que la gente sepa de sus beneficios y procure darle esa oportunidad al cuerpo de recuperarse. Bueno, amigas y amigos, si tienes la idea de que, de que yo investigue sobre alguna personalidad de algún gran personaje que te guste, Que quieras que lo analice, que tome algunos aprendizajes o puntos interesantes, déjamelo en los comentarios y lo estaré investigando con el tiempo, lo pondré en una lista y bueno, pues tarde o temprano, pero va a aparecer. Agradezco a todos los que lean d manita para arriba, a los que comparten. Estaremos variando los temas entre、eh, científicos, entre temas de misterio, entre temas de aprendizaje, de estrategias, de consejos, pero siempre tomando en base a algún gran personaje, alguna personalidad que sea pues muy interesante. Desde aquí te mando un enorme saludo. Muchísimas gracias por, por compartir, por, por apoyarnos ¿no? aquí. Hasta luego. Thank you.